El alumnado, formando un círculo, sujeta una sábana blanca. Deben moverla como si fueran nubes suaves, música tranquila, o crear tormenta con movimientos rápidos. Música fuerte. A continuación, se colocan pelotas azules pequeñas en el centro, serán gotas de lluvia que saltan sobre la sábana.